Porchas, preséntate Gaby, ¿qué onda? Hola, mucho gusto a todos. Yo soy Gabriela Porchas, soy estudiante de psicología y vengo aquí como invitada, invitada especial. Ah, claro que sí, muy especial. Y pues fíjense que otra vez no las volvieron a hacer, es decir, Ramiro no volvió a venir. Vamos a golpearlo a este muchacho, se merece unas nalgadas nomás por no venir. Pero bueno, aquí estamos en tu programa Expansión y quiero darte la bienvenida a este gran programa, mandar unos saludos a toda la persona toda la persona que estén escuchando ay ando muy muy muy sabe cómo se te anda lavando la ¡Ah! <ríe> Está bueno me refiero a que me siento muy rara este día no sé qué me pasa qué vamos a hacer el rincón el rincón de de quién a ver el rincón de psicología tus penas ya yeah. <ríe> claro que no Fíjense que, que tenemos a esta invitada especial tenemos un gran un gran programa eh, pues preparado para ustedes, este tratando de los ninis, si ¿Sí saben que son los ninis y ¿Sí leyeron en nuestro blog, pues ahorita les estaremos hablando de ellos los ninis, que ni estudian ni trabajan, fíjense que se pueden contactar con nosotros a través de nuestro blog. Que es www.expansion.ya.st En Facebook, búsquenos como Expansión Twitter, igual Expansión con doble eh, P Formspring, es www.formspring.me Diagonal, Expansión Y ahí puedes hacernos cualquier pregunta eh, Cualquier comentario Si quieres, no sé, cambiar de conductores Pues, ni modo, ¿verdad? Ay, siempre lo mismo, que ya, ya Y así como que me siento desanimada Es que la gente no se comunica con nosotros A ver, Gabriela, tú eres psicóloga háblales al oído para que nos escuchen o más bien dicho se comuniquen con otros a ver no te trabes no te trabes compañera <risa> Está un poco trabada aquí la muchacha, qué bárbaro Bueno, pues fíjate que también puedes contactarnos a través de YouTube Ahí tenemos varios videitos que hemos grabado para ti Y también tenemos muchos otros videos que pues vale la pena ver, ¿no? También en los favoritos, ahí tenemos a grandes artistas, cómo no Y pues ahorita vamos a escuchar una canción Esta canción la va a presentar aquí mi compañera porque no ha dicho nada A ver, ¿cómo se llama esta rola? Pues va a estar mal pronunciado porque el inglés no es lo mío. <risa> el Spanglish. el spang English. English. No es lo mío, así que pues ahí les va. Wu can who can ya te ayudé. Te voy a dar esa chance compañera. No, sí, no, porque... no, a ver, Wu can ya te, ya te ayudé. Wu can Wu can it be now. It be now The World. Vamos The a escuchar esta world. rola, ahorita volvemos. to friends. nosotros. Estás en Inspiration. Cada lunes de 6 a 7 tienes una cita con Making of por Voz Radio Online. Conecta tus sentidos con Making of por Voz Radio Online. Online, donde tú eres nuestro programador. De vuelta aquí en tu programa Expansión Fíjate que te tengo una mala noticia Una muy mala noticia, acaba de llegar Nuestro compañero Ramiro, qué onda Ramiro Así es, aquí estoy un poco tarde Pero es que por lo menos el trabajo y mis jefes Que no me querían soltar pues y yo Es que Ay, todos mi programa... sí, ah. ya sabes Mi programa de radio, o sea me da unas patadas Mi compañera Rosa si no llego y dicho y hecho ya había dicho que amenazó con golpearme Si no llegaba, pero claro aquí sí. estoy para ustedes Ya sabes, soy de México Y soy, y soy para México ¿verdad? Soy de ah. pueblo y para el pueblo Bueno, bueno. sin comentarios, pero bueno, ya llegué <risa> Bueno, fíjate que dijimos que este día íbamos a hablar de los ninis ¿Qué te parece este tema, compañero? Ay, los ninis Lo bueno que nunca es un nini, pero qué caray Los ninis, sí, los, los ninis ah, Qué claro. gusto, a hacer sí, los la neta, un nini sí. Ni estudiar, ni trabajar ¿Y qué hacen todo el día? Yo creo que, como nos dijo Yo una vez... una pregunta Oye, este tema está, está muy de moda Está muy de moda, te digo porque Toda la semana lo van a estar platicando en todos los programas de radio Dónde, dónde salió? ¿Dónde lo vieron? ¿O qué? Mira, yo lo vi en... Haz de cuenta que en el tercer semestre un profesor, un profesor ah. de fotografía nos decía ninis. Entonces ya nos pusimos a investigar y anoche, fíjate, encontré una nota en el... Creo que Reforma. Y ya decía que los ninis son un problema de México, 7.5 millones de... De jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Qué te parece? La verdad, yo sí yo sí, yo sí he sido un nini. O sea, un pequeño no, lapso no, de vida. No. Es muy, muy relajante. De cuando claro en cuando... Claro, sí, todos hemos sido ninis a alguna vez. ¿Sabes qué? A la, se va al caño todo, voy a tirar barra, ¿no? Claro. De cuando en cuando es muy bueno. Sí, no, de vez en pues. cuando, pero no toda la vida, ¿Qué como compañero. Porque yo jamás he sido un nini. Yo creo que voy a tener que hacer el próximo semestre. Mm, ¿Será, compañero? No, bueno. Nini completo, jamás. A medias, a veces aquí con la escuela Pero en el trabajo no, gracias a Dios Fíjate que pues los ninis son un problema Cada vez más y más Y más, eh, ¿cómo te podría decir? Un problema más De México, pues, porque En México solamente, como decía ahorita Solo siete, en México Solo en México pasa, 7.5 billones de estudiantes Por lo regular son personas que no estudian Pues digo, que son estudiantes Pero que dis que estudian y no estudian Y dis que trabajan y no trabajan Es, es un, per, un porcentaje bastante alto en nuestro país Que pues, querámonos o no, pues a todos nos tachan igual no Somos estudiantes, ah, pues eres un nini O como diría un maestro, eres un MMC mientras me caso Ay, ¿No es cierto? <risa> Pero eso no diciendo es para las mujeres, ¿no? No, claro que no, sí, porque, es para los hombres, o sea, No, también? pero porque uno tiene que trabajar a fuerza todo el tiempo Y si no quiere andar de gato, pues tiene que estudiar Y en cambio las mujeres nomás se casan Y a tener el chamaco se ha dicho oye, óyeme, ¿qué te bueno, pasa? Bueno, a ti se refería el maestro con eso, ¿no? Sí, claro que sí, pero pues no todos pensamos igual Claro que no, pero ya como te cases Veremos la diferencia Pues te diré ah, ¿Y tú qué piensas, Gabriela? ¿Qué piensas de esto? de ¿Este problema? ¿Los ninis? Tu... Ella es un nini mayor ¿Aquí en tu escuela no hay ninis o qué onda? Pues estar de Nini neta que es bien padre, porque no haces nada, te la ah, llevas tirando balas. Mira psicología, la otra. Un psicólogo, ¿no? sí. sí. Un psicólogo, Nini es plonazmo. <risa> <risa> un psicólogo, ¿qué? Perdón. Nini, sí, pues. Un, un psicólogo, psicólogo, Nini es plonazmo. Oye, Pat, saludos rápido, perdón. Sí. Este, nos están escuchando varios, este, Flor, eh, Landa, El Pelón, La Mau. Eh, el Pelón dice, de hecho, de hecho de, compañero, es compañero de aquí de comunicación. Dice que en Italia es un problema muy muy grande los niños ¿Ves? No somos los únicos ¿Ah? Pues sí, este, ya vieron, ya vieron, uno más aquí se da en México ¿No? A ver, ¿qué nos decías Gabriela? Pero ¿por qué los psicólogos? Pues si nosotros también nos esforzamos mucho, Ajá, estudiamos mucho, sí, sí. leemos mucho Ajá Sí, sí, por eso decía yo que... Ajá, pues bueno, entonces decíamos que los psicólogos son los niños mayores de aquí... Son los niños mayores la... De, la, sí. de la universidad. Y perdón, perdón, un gran saludo a los que nos están escuchando. Y sobre todo a Mau, el pelón, y ¿quién más mencionó ahí? El, el coco. Pues yo creo que mira, lo voy a ir juntando y al final voy a decir varios. Es que... Ah, muy bien, sí. Bueno, ahí así así, chocas un gotito, ¿no? Ah, no, no te preocupes, está bien. Y pues fíjate que, que los niños... Pues algunas veces no vamos a negar que todos en una etapa fuimos ninis o somos ninis, la neta, porque siempre estamos de que, ay, ahora no voy a llevar la tarea, me da mucha hueva, o ay, este semestre me la voy a llevar relax, como los de la mañana, ¿no?, que se cambian disque a la tarde, que porque es menos, menos presión, pero la neta yo, yo digo que es igual, la verdad, nunca he estado en la mañana, gracias a Dios, nunca por, por la huevonada de levantarme a las cinco de la mañana, pero pues la verdad, la verdad es que... Vas a ser No, sí, la sí qué? hay diferencias, sí hay diferencias Mira, yo estoy en las dos Y no es por echarlo de la mañana, pero en la mañana Una Matador. persona, alguien puede pasar Nada más haciendo tareas qué O sea, joder. no es necesario que aprendas A que entiendas, nada Nomás haces tareas, mátate haciendo tareas Y no hay problema, en la tarde no como es Son menos alumnos El maestro se da cuenta si estás haciendo o no algo Si faltas o no Si hiciste o no tareas, si entendiste o no entendiste La atención es diferente, sí hay diferencia Oh. Yo, yo yo se apoyo más a la tarde. mueve a tu a tu micro. Claro que sí. Y de hecho. Muevele a tu micro. Muévele a y, y pues bueno. Ah. Y de hecho se supone que dicen que los de la tarde somos más, más huevones y más burros y que no sé qué. Pero aquí. Pero aquí.. Flojos, perdón. Ups. <risa> Somos flojos. flojos. <risa> somos muy flojos los Ajá, de la tarde. La neta, no, no, no somos flojos. Solamente que nos las llevamos relax, Ajá. que es diferente. Pero... Es que así se ameritan las clases. Pues como estás. Aquí sí hay compañerismo. Bueno, menos en salón de Pero, <risa> pero los demás. Shh, eso hay no vulga, Y aquí sí se ayudan Conótenos que, los que dicen que en la mañana que le dices, pásame la tarea. Y si no te la pasan. No, pues, y en cambio aquí. Aquí todos nos pasamos la, la tarea, somos. Bueno, el que la hace, no porque ¿Para, para que la hagan ah, sí, sí, sí. También. Sí. Bueno, pues, este, ustedes díganlo que piensan, díganos qué piensan de los ninis. Ando muy rara este día, me siento mal. Ah, voy a desfallecer. Ah, ah no es cierto. Hay que pistear. <risa> Hay que pistear, de verdad. Me hace falta el alcohol, yo creo. No, ya díganos ustedes que nos están escuchando, qué piensan acerca de esa problemática, claro que sí, y pues mándenos un saludo, un comentario aquí el Coco, los controles, los estará diciendo, y pues vamos a escuchar otra canción que me pidió en el día de ayer, el compañero Alonso, me pidió una canción, hablando del compañero Alonso, quiero comentarle al auditorio lo que, lo que pasó en, en el viernes pasado, fuimos al concierto de Estéreo 100, Y fíjate que tuvimos la suerte, la fortuna, la fortuna yo. de entrar a la, al área VIP en primera fila y gratis. Y el boleto de primera fila, bueno, no de primera fila, no, de VIP en general estaban 200 pesos. O sea, nos, nos ahorramos 200 pesos, entramos al área VIP y en primera fila. O sea, ¿quién tiene ese privilegio, señores? Solo el Alonso, gracias amigo, gracias por habernos llevado al concierto. Pues vamos a escuchar esta rola de Papa Don Pritch, es de Madonna, para, directamente para nuestro compañero Alonso, que pues ahorita ha de estar trabajando, dijo que nos iba a escuchar, vamos a ver si es cierto. A la tarde le vamos a preguntar que si es un nini, digo... Claro ¿sí que es un nini, escucho? compañero. Un saludo para mi compañero nini ahí, el Alonso, que nomás se le pasa sentado en su chamba. base para backstage espéranos muy pronto ya estamos hola pues ya estamos aquí otra vez ya estamos ya estamos ya estamos, ya estamos, ya listos. estamos al aire <ríe> y listos para más diversión pero pues como lo bueno todo lo bueno y bonito tiene un principio y un final Esto se ha acabado por hoy, pues yo soy Rosa Vázquez, muchas gracias por habernos escuchado, quiero mandar un gran saludo para Rocío que está de Nini <risa> para Kenia, que ahorita ha de estar con su hermanito, Gabi Ojeda y Michelle, de parte de Gabriela Porchas, que nos está acompañando aquí. Pues fíjense que fue un gustazo estar con ustedes. Yo soy Rosa Vázquez, aquí mi compañero. Ramiro Fernández, que llegué un poquito tarde, pero tenía que estar con ustedes porque jamás los dejaré. Claro que sí, fíjate, y nuestra invitada, Gabriela Porchas, ni hablé, pero para la otra será. Saludos, <risa> saludos. Este, pelón, dijo que, te, que le manda saludos a la locutora. Este, Alonso Ay, Muchas gracias. Alonso estuvo comunicando y, este, y dice que no se pudo con, conectar. Puede decir tono, pero igual. Un saludo. Sí, este, claro, gracias. Este, un saludo para Pino que nos escucha de Cancún. Este, un Cancún. saludo para... Oh. Se sí, fue a ocasiones y nos está escuchando de la alberca de un hotel en Cancún. Mira, Landa que está debería estar trabajando. Y, y este Baliz que nos está escuchando aquí en la maestría de educación. Órale, muchas gracias por, por escucharnos. ¿Algún saludo más, Coco? Nada, pues muchas gracias. Nos te esperamos el próximo jueves y manda más saluditos, comentarios, visita el blog muy importante www.expansión.ya.st, compañero. ¿Qué pasó, compañera? No, pues di algo ya para despedirnos. No, ah, pues que, barba, que nos, vamos no nos el próximo sola. jueves porque no, no se pueden perder el... El programa, este programa sí, Expansión. Claro que sí. Muchas Uno gracias. de los mejores, claro, ¿no? Claro, sí, no es que el mejor. Ah, ah claro, si no lo decimos con nosotros ve sí, sí. Claro que sí. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima. Eso es su programa Expansión. Expansión. at <laughs> me! no cry. Y por Ramiro Fernández y Rosa Vázquez. ¡Expande tus sentidos! ¡Expande tus sentidos! ¡Expande tus sentidos! ¡Expande tus sentidos! ¡Expande tus sentidos! ¡Expande tus sentidos! ¡No te puedes perder! Piratas de cabina, todos los jueves, de 12 a 1 de la tarde, solo aquí en Voz Radio Online. Expedición. Escúchanos todos los jueves, de 12 y media a 1 de la tarde, por Voz Radio Online.